La otra noche a mi papá le a p a n a r o n la cantera. A mi hermano reborracho le durmieron la playera. En el barrio s e cometa n que es l agorda. ラッキー Todo lo que se a f a n a para el c a b i o no le falta. Esta yoga tiene fama de chorra y de borracha. Carga con tu bolsillo cuando pasa la de tuyo. Enseguida te das cuenta, tiene honor.